Hola qué tal cómo les va bienvenidos a la primera edición de esto que hemos dado de llamar Laser Shot un programa de RepublicaHosting.com donde el objetivo es compartir una hora de música electrónica y claro para este debut nos apoyamos en los grandes esta vez una versión del tema Shine Live de Beaches versionado por Ten Element Deep Remix del año 2015 amigas amigos bienvenidos al paraíso escuchando los VGs haciendo sus clásicos Chain Alive versionado, en este caso por la gente de Ya Te Digo Lo Tenían Perdido, Chain Ten Element Deep Remix del año 2015, ahora disfrutamos un tema también versionado del año 1998. Nos referimos al tema de la banda sueca Ace of Base, Cruel Summer, remixado esta vez por Mr. New y Deep Jack, pero esto que es Laser Shots y que sigue de esta manera.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 Durante una hora, Láser Shot, revolución electrónica. Láser Shot, revolución electrónica. Y la fiesta sigue porque Lazer Shot ahora continúa con una canción increíble. Nos referimos a White Fighters haciendo whole days. Mix original en Lazer Shot, un programa de Republicahosting.com. Aprovecho para mandar un saludo muy grande al amigo Lucas Matías Pereira, locutor de las voces artísticas de los spots que ustedes estuvieron escuchando y estarán escuchando en esta emisión. Ahora sí, decíamos, prometíamos White Fighters Whole Days. Laser Shot Laser Shot Sutil, canchero, escuchamos ahora la música de Real Cyclers Quick Launch mix original Así como para comer un quesito con un vermouth Puede ser Perfecto, ahí está Y que la música te vaya llevando Ese es el sentido de Laser Shot Laser shot. Y... Laser shot. Mixes y sonidos. Revolución electrónica. Que escuchamos y que ahora suena de fondo es Wild D. This is it mix original. Nos pueden dejar su mensaje en el 1125364814 36 48 14 lo decimos de vuelta, 1125364814 gasher shot sonido electrónico Claro, así como tenemos música chill out, también tenemos de aquella noventosa que nos gustaba un montón. Estarán sonando más adelante en los próximos programas. La Bush estará también sonando real to real. Estarán sonando The Outfield Brothers. Y ahora, corona con su clásico Try Me Out. Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. Wanna love you? Try me out, hey please baby, try me out, just take a chance with me, cause I wanna be yours. Wanna love you? Try me out, if you just try me out, I'll be the girl for you, honey, let me be yours. I thought be Shot Revolución electrónica con Santiago Alonso. Un programa de repúblicahosting.com. Convertimos tu radio en una discoteca. Laser Shot Revolución electrónica. Y nos vamos derecho al año 2015, puntualmente al 15 de mayo de ese año, momento en el cual el artista Joe Stone. Lanzaba su versión del tema This is how we do it, featuring Montel Jordan de The Party, una canción también remixada por Spinning Records que realmente vale la pena disfrutar. En esto que es Laser Shot, un programa de Republicahosting.com Una hora de música electrónica. The party's underway. The party's underway. So if it's so good in my hood tonight, the party's underway. So you never hear the. Party Ahora un tema que conocemos, porque también en Laser Shot nos nutrimos, como hicimos al principio, de canciones que son clásicos pero remixados, ¿no? Como suele decir el señor Claudio de Luca, todo original tiene un remix y acá tenemos un montón. Este que están por escuchar, mira, lo voy a decir después, no lo voy a decir ahora, así lo descubren porque ahí está la belleza también justamente de esta canción. Allí vamos, eh. Después, ahí lo anuncio si es que no lo sacaste. Una hora, Laser Shot, Revolución Electrónica, una increíble versión del tema disco Inferno de The Tramps, en este caso remixado por la gente de Purple Beat. En esto que es Laser Shot, Laser Shot, mixes y sonidos. Y... Revolución Electrónica Ahora llega el turno de Liz Passionati, Mr. Saxo Beat música no para porque esta fiesta increíble sigue con C. Warren haciendo Mama Lover de Pop Dance Sensation. Música para subirse, como siempre decimos, arriba del parlante. Buena Eléctrico, y se llama laser Shot. Queremos comentarles que tenemos abierto nuestro WhatsApp, que es el 1125364814, para escucharlos, y que nos pidan artistas que les encanten, que les gusten, que les movilicen sentimientos del mundo ancho de la música electrónica. decíamos que esto que estamos escuchando es Sue Warren, Mama Lover. Side of street I knew Stood girl that looked like you I guess that deja vu But I thought this can't be true Cause you moved out west I lay up, New York, Santa Fe Where'd to get away from me? Oh, but I want night One more that just right I really leave you Cause I will solve the truth. Oh, I wish so well Well, I'm friendly start of help Because I really feel and you, step girl that look like you, I guess that déjà vu. Quienes nos cantan al oído son los muchachos de Banana Country haciendo drive-by. Lesser Shot. Lesser Shot. Mixes y sonidos. Revolución electrónica. Feel my way through the darkness. Guided by a beaten heart. I can't tell where the journey will end.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 Oh wake me up De esta manera, damas si y caballeros, nosotros nos estamos retirando con Avicii haciendo Wake Me Up. Quiero mandar un saludo enorme al amigo Lucas Matías Pereira por ser la voz artística de este programa y por supuesto, como siempre, a la gente de republicahosting.com que hace posible que esto llegue a tus oídos. Mi nombre es Santiago Alonso y nos reencontraremos en la próxima edición a la misma batiora por la misma batiseñal, me encanta decirlo, en esto que es una hora de música electrónica llamada Laser Shot. Amigas, amigos, gracias y chao. En el aire, Laser Shot, sonido electrónico. Un club donde siempre vas a tener acceso VIP, Laser Shot.